Buenos días Para vos, para, para Valen, para todo el equipo carmesero. Bien, bien.、Eh, hoy quería hablar de, de dos cosas.、Eh, dos, los dos temas son este, bon, para aportarles información reciente, pero en realidad son cosas que vienen ocurriendo desde hace bastante. Una, y además son como este, antípodas, ¿no? En un, en un tema, bueno, que ya. Ya rige el cupo laboral travesti trans, ya se, se promulgó la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, Diana z a c a l l á n Luana Berkin.、Uh -huh. este, bueno, y ese es, sin lugar a dudas, un hecho para, para celebrar.、Eh, se pudo escuchar la reflexión que hicieron las máximas autoridades de nuestro país. El presidente Alberto Fernández haciendo hincapié en que cada vez que, que seamos un país que genere más derechos, somos un país mejor. n o Y la verdad es que, bueno,、eh, es, digamos, estas, estas cosas generan la alegría de, de cumplir con, con un objetivo que es este, la promoción. Del empleo para、eh, un sector de la población este, permanentemente castigado, y que ahora bueno, contamos con una ley que va a dar marco para esa pelea, este, y, que, y que bueno, que vamos a seguir de pie, por supuesto, insistiendo con todo esto. Las políticas de Estado tienen además ese efecto importante que, que, que trascienden digamos, y que, y que hacen. Eh, que promueven una mayor igualdad. n ¿no? Ojalá que todo esto sirva para que en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los municipios, se, se lea este mensaje que, que surge desde el Gobierno Nacional,、eh, con un Congreso que, que trabajó en esto, con una militancia que fue escuchada, y que, y que no, no tengamos más situaciones. De, de discriminación laboral、eh, por tratarse de una persona travesti, trans, transgénero. Y, y por otro lado, digo,、eh, estamos conmovidos por, por un crimen、eh, ocurrido en España.、Eh, seguramente lo, lo han podido hablar ahí en, en Radio Kermés. Me refiero a, al caso de, de Samuel. Eh, Samuel Luis Muñiz, que fue asesinado en la ciudad de La Coruña, en España.、Eh, y la novedad respecto de, de este tema es que hay una cuarta persona que ha sido detenida.、Eh, el, la, la policía. Es, es una persona, un, un, un joven al que asesinaron por su orientación sexual, digamos, así directamente. Claro, de, sí, de manera、eh, violenta. Es, es este. Es interesante ver cómo en los medios de comunicación que van cubriendo esto,、mm. eh, siempre dejan en claro que la policía todavía no ha podido determinar si se trataba de un crimen de odio. ¿no? Eh, porque eh, la excusa que utilizan o el argumento, si querés, la fundamentación para decirlo o ponerlo en duda s todavía,、sí. es que no conocían a la persona. El, el, el, la, la víctima、Ajá. y todos sus agresores. Eran、claro. desconocidos. Si、sí、eran todos amigos, las, las personas digamos, que agredieron, ¿no? conocidos, amigos y demás. De hecho, esta cuarta persona que、uh -huh. es detenida ahora es amiga, amigo, porque es un hombre de entre 20、uh -huh. y 25 años, amigo de los otros dos varones y la mujer que también están ya detenidos. Como sospechosos de ser los autores de este crimen que fue realmente brutal. A, a, lo mataron a golpes, una g o l p i z a Lo mataron a, a golpes, a,、sí. a golpes, a, a patadas y patadas y patadas. Parece ser que lo que finalmente le, lo termina matando es un golpe muy grande que recibe de una patada en la cabeza. Pero fueron golpes que se fueron sucediendo durante varios metros, digamos, a la salida de. De un boliche a eso de las 3 de la mañana, el relato que han podido reconstruir es que él estaba con una amiga, esta amiga de Samuel es quien cuenta cómo, cómo ocurrieron los hechos. Estaban haciéndole una videollamada a otra amiga y, un, y uno de los agresores cree que lo están filmando a él. Entonces les dice, deja de filmarme y Samuel le dice, estamos con una videollamada con una amiga. Este, y le dices, deja, deja el teléfono o, o te mato, maricón. ¿no? Así es como comienza, maricón. n q u e Empiezan, digamos, eh, eh, a intercambiar、eh, palabras y lo golpea.、Eh, lo golpea, lo golpea, lo golpea, se van, alguien lo ayuda, alguien que pasa por ahí lo ayuda y lo, lo rescata a Samuel, pero vuelve esta misma persona que le había estado golpeando con otras seis personas más, con otro montón, y bueno. Y entre todos lo golpean hasta, hasta dejarlo moribundo, y por más que intentaron durante dos horas de, reanima, de la reanimación,、eh, Samuel muere. Tenía 24 años, trabajaba en un hogar este, de personas mayores, era auxiliar de enfermería. Inmediatamente la militancia LGBT de La Coruña、eh, se movilizó. Eh, en apoyo a la víctima y, y, por supuesto, pidiendo justicia. Esto después、eh, trascendió a toda España y la verdad es que se ha este, multiplicado en muchísimos lugares y ciudades del mundo entero.、Eh, si al grito de maricón le pegaban, este,、eh, no, digamos, eh, la militancia lo que dice es. Lo que, lo que se está diciendo, lo que, el, el insulto que se está, digamos, tratándolo como un insulto, ¿no? Este,、eh, y mientras tanto estoy propinándote golpes y demás,、eh, evidentemente se trata de un crimen de odio. Y,、eh, y de ahí es que, <coughs> digamos,、eh, esto es una, es una muestra contundente, salvaje, muy cruel. De cuál es la situación、eh, en la que nos encontramos dentro del colectivo LGBT. Cuando decimos que es absolutamente fundamental nuestra visibilización, cuando decimos que necesitamos de la educación sexual integral con perspectiva de género, cuando decimos y peleamos por todas estas cosas, y sigue insistiendo mucha gente con que está de más. decirlo, Está de más, no hace falta, ¿no? como que ya está subsanado todo, como que nada de esto existe. Aparecen estas situaciones, estos crímenes, y además es、eh, por, por omisión, digamos, este, se está dejando que crezca ese, ese odio、eh, y no se está combatiendo un odio a través de la educación, a través de las leyes. Y a través del respeto de esa militancia que dice: Mira, necesitamos nombrarnos, necesitamos decir cómo somos, porque necesitamos estar dentro del universo aceptado por esta humanidad. ¿no? Una persona que no dice、eh, públicamente que es homosexual, si no lo manifiesta, digo en esto, esto en respuesta a las etiquetas, ¿no? que también es una cuestión que siempre se. Se pregunta, ¿por qué las etiquetas?、Sí. No, dejemos de etiquetarnos, dejemos de decir. La verdad es que si no hay etiqueta, soy una persona heterosexual.、Sí. Si yo no me pongo una etiqueta de no binaria y lesbiana, soy una mujer. ¿no? Entonces, ¿de dónde surge esta necesidad de nombrarnos? Porque lo que se está reclamando es una aceptación. Y lo que se está reclamando es un respeto. A la diversidad, a las disidencias y, la, y, sobre todo, a la existencia. Las personas lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, no binarias y todas las formas que q u e r e m o s y vamos este, construyendo desde la militancia para ser nombrados, lo que estamos diciendo es: existimos, véannos, <ríe> tengan en cuenta esto y, además, Después de la existencia, que sería el primer paso después de nombrarnos, es el respeto, los marcos legales que hacen falta para construir una igualdad de derechos con respecto al resto de las personas, y fundamentalmente entre todos construir una sociedad que no odie, ¿no?、Mm. Eh, aceptar las diferencias o esperar resistencia, ¿no? Es lo que decimos, aceptar, aceptar que existimos las diferencias. O esperar una resistencia. Cada vez que salimos a las calles y levantamos una bandera y decimos lo que tenemos que decir, es nuestra forma de resistencia a esta no aceptación de nuestras existencias.、Eh, la verdad es que, bueno, pensaba en estos, en estos dos temas. Por un lado, la, ya la promulgación de una ley que vos f í j a t e a mí también me. Y supongo que Muchas personas sienten esto de la alegría de la promulgación de una ley, pero tenemos que hacer una ley sí, claro, que claro. diga que por favor y cumplan、mm. que por lo menos el 1% de las personas que estén trabajando sean del colectivo、eh, travesti, transexual y transgénero. Digamos, en esas situaciones está nuestra sociedad. Eso somos. Hasta acá hemos construido. Por supuesto que lo celebramos, pero la verdad es que tener que celebrar ese piso también nos habla y también tenemos que ver que eso es lo que somos. Hasta acá nada más hemos llegado, porque además vamos a tener que seguir peleando para que se cumpla. Entonces, si tenemos que seguir haciendo leyes que nos permitan un mínimo de derecho, un mínimo de algo, eso también nos está dando a las claras. Una cuenta de quiénes somos como humanidad y cuánto nos falta todavía para generar empatía, respeto y todo lo que tenemos todavía por delante por construir. Muy bien, v e r ó Nada n más, Juan. Muchas gracias. Besos. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Vero McLennan, todos los jueves, tiene su columna degenerada s en Radiocracia.